que es lo que nos decía hace instantes Abel Sabarón. que va a la Comisión de Legislación General? ¿Pasa allí después de la sesión de hoy, digamos, ingresa a esa comisión? Exacto, hoy pasa a la, a la Comisión de Legislación General. Eh, la Comisión de Legislación General tiene otros temas y dentro de los temas que va a empezar a tratar es eh, fijar la, la, la, la fecha seguramente de la interpelación y también la, las reglas de la, de la interpelación que se va a llevar a cabo lo más pronto que se pueda, eso es un poco lo que, lo que se ha coordinado. ¿Va a ser el jueves que viene? Es probable, no, no está definido todavía, pero hay probabilidades que sea el jueves que viene. Pero sí. tiene que ser después de una sesión, o sea, cada 15 días, puede ser dentro de 15 días. Sí, pero puede ser también la semana que viene, porque hay temas que si bien eh, nosotros hemos trabajado esta semana en varias comisiones y en la próxima también va a haber despacho de comisión, puede que se haga una sesión la próxima semana. Y quizás si ya se hace que fijaron las reglas y las condiciones en la Comisión de Legislación General, se puede llevar a cabo la interpelación, posiblemente si hay sesiones jueves próximo. ¿Qué define esta comisión? ¿Qué va a definir? Básicamente nosotros no tenemos en el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados el mecanismo de la interpelación. Por lo tanto, es definir algunas cuestiones que tienen que ver con la palabra de, de, de tanto del ministro que va a ser interpelado, si se aprueba. O eventualmente de los distintos eh, que, van a, que van a preguntar, de los distintos diputados, y la participación y el mecanismo que se va a establecer. ¿Es público? Sí, claro, público. Eh, sí, en, es no en el recinto. ¿Has de que podría llegar a ser público? No, ah. no, no. A ver, el antecedente que hay, quiero irlo. ¿Has el rumor, la versión que podría llegar a ser en forma privada? No, no, no. A ver, el mecanismo que hay, el antecedente, hoy lo reflejan algunos medios gráficos, es que es eh, concretamente el último antecedente, es de PICA. Sí. Del, del que era Ministro de Educación de, de la Creo provincia. Años después. Exactamente. Por lo tanto, en ese mecanismo, un poco lo reflejaron en los medios, es comparecer ante el recinto por parte del Ministro y el resto de los diputados, obviamente, eh, interrogar sobre los temas justamente que fue el, el pedido de interpelación. Esas esa preguntas también van a estar todas, este, entre comillas, arregladas previamente, las preguntas no, que se le van a hacer. No no no, no, no, no. Eso es libre de cada diputado, obviamente girando sobre lo que establece que si bien no son conceptos definidos y demás, pues estamos hablando de lo, los, los protocolos de actuación y demás que da para, para interrogar sobre eso, pero cada diputado va a hacer según su libre parecer cuál, cuál es la explicación que le va a pedir al Ministro. imagina de interpelación también? Esas, ah, son las cosas, esas son las cuestiones que justamente vamos a dirimir en, a en legislación. Eso es justamente lo que se va a definir en lo que es la Comisión de Legislación General. ¿Van a permitir el acceso al... Es público, pero no a permitir el acceso de personas, porque hay manifestaciones, se puede encontrar gente que está a favor y en contra, ¿cómo van a manejar la seguridad? no A ver, eh, obviamente el, el intendente, si se quiere, de, de la Cámara sí. de Diputados es el presidente, pero seguramente va a ser motivo de, de charla de más. Yo en, en principio considero que va a ser pública, no, no, no va a haber restricción, obviamente con las limitaciones que implica el recinto. ¿Tierno puede negarse a venir? A ver, no, no sé cuál es el, el... Yo creo que hay una decisión, por lo que nos enteramos a través de los distintos medios, del Poder Ejecutivo, más que de tierno, sino del Poder Ejecutivo, la voluntad que comparezca el Ministro. Por lo tanto, yo creo que va a venir y va a concurrir. Ahí estaba Bien. la palabra de Abel Sabarot. Exactamente, Juan Pablo.